Radiokosmika k k radio kosmika Cosmika Radiokosmika Cosmika Radiokosmika k k Cosmica, C -c -c -c Cosmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. feministas. Buenas noches y bienvenidos sean todas, todos y todics ustedes, otra noche más de miércoles, eh, miércoles de Alquimia Herética les saluda, les recibe y les invita a una nueva aventura por las constelaciones feministas de la ciencia, la filosofía y la música. Y lo que acabamos de escuchar fue Genesis, esta magnífica pieza de Wendy Carlos, perteneciente al álbum Digital Moonscapes de 1984, que además escuchamos de fondo la noche de hoy. Eh, quisimos iniciar con este tema nuestro capítulo sobre ciencia ficción feminista de alquimia erética y aunque se podría decir sin ningún reparo que la mayoría de nuestras emisiones han sido escritas capítulos de nuestro propio relato ciencia ciencioficcional feminista, lo cierto es que eh, a este le queremos poner énfasis en estas cualidades, particularmente por eh, las personajes, las ideas y la música que compartiremos hoy, música hecha con sintetizadores, música hecha por máquinas, pero donde el término y la materia máquinas intenta separarse de su destino su destino alienado patriarcal masculinizado y tecnocratizado para transformarse ahora en articulación política con las fuerzas del universo aquí máquina ciencia humano ya no son categorías separadas independientes entidades determinantes de lo mismo y lo otro eh, son flujos potencializadores de vida Eh, y bueno ¿cómo, cómo se pretende hacer esto? cómo se entiende esto? Bueno acá lo estamos pensando pues a través de lo que nombramos la revolución cyborg feminista o aún más plural más inclusivo cyborg feministas. Pero antes de continuar queremos, queremos hacer los respectivos reconocimientos y agradecimientos que mantienen andando este proyecto llamado alquimia Herética Un gran esfuerzo que puede realizarse gracias al apoyo de DJ Haki Rose, que nos ayuda y apoya con la producción y edición de este programa. Eh, también, por supuesto, a Niño por apoyarnos con el arte que nos permite difundir el contenido de este programa. Y muy especialmente a todas las chicas que semana con semana siguen trabajando y compartiendo sus ideas, sus reflexiones y sus voces a través de Radio Cósmica Libre, haciendo respirar y mantener... Vivo este bonito proyecto. Y quisiera tomarme un tiempo eh, para agradecerles a ustedes, radioescuchas, entusiastas y soñadoras, soñadorix que quisenalmente nos permiten compartir con ustedes, puentear con nosotras aquí en Alquimia, todas estas ideas, eh, preguntas, todas las reflexiones, preguntas. ...y posibilidades de transmutación de saberes y conocimientos. Y bueno, antes de entrar al relato de ciencia política ficción feminista que hemos preparado para hoy... ...es necesario regresar a Wendy Carlos, esta genia creativa de los sintetizadores... ...que logra precisamente en un ejercicio de transmutación encarnada... Eh, abrir y compartirnos un universo de imaginaciones de posibilidades eh, ella siendo una mujer trans eh, estadounidense una mujer trans eh, de Estados Unidos de Rhode Island eh, y que siendo física, música y compositora logrará en un, eh, en un mundo sumamente conservador masculinizado y discriminatorio eh, revolucionar la escena musical de la época, eh, a partir de la fusión de sus sofisticados conocimientos de música clásica con el sintetizador, el, el famoso sintetizador Moog modular de los eh, los primeros en la época, en, en, en, llamado así por eh, Moog, el, el ingeniero que eh, los diseña y que Wendy Carlos se convierte en una de sus primeros clientes. Eh, logrando así, ¿no?, posicionarse como una de las figuras principales de la incipiente música electrónica de los años sesentas. Y bueno, con ella eh, quisimos abrir este programa dedicado a mujeres que hicieron máquina, que devinieron máquina con nuevas tecnologías, pero eh, quizás aquí tecnologías eh, se abre y se deconstruye, empezaríamos con tecnologías otras, ¿no?, pensando en qué sentido las tecnologías han estado presentes muchísimo más de lo que nosotros pensamos y en, en qué sentido las, eh, estas nuevas parecerían como estarse separando cada vez más de nosotros cuando en realidad han estado presentes siempre. ¿no? Pero entonces, ¿qué significa eh, la necesidad de voltear a estas mujeres que hicieron máquina Y bueno, eh, nosotras acá lo estamos entendiendo también como la, la búsqueda de nuevas posibilidades y experiencias musicales. Y bueno, les les les perdón les adelanto que no solo este, sino también el siguiente capítulo estarán dedicados a mujeres sintetizadoras, eh, no solo porque también el siguiente tema lo sentimos cercano a estos escenarios musicales, sino porque creemos que nos ayudará a vincular a nuestras científicas y filósofas feministas que revisaremos ahora y en 15 días. Y bueno, por ahora, eh, antes de comenzar de ir a, de lleno a este capítulo eh, sobre Donna Haraway y la revolución cyborg feminista, queremos ir primero con otra pieza. Esta es a cargo de la maravillosa eh, Delia Derbyshire y volvemos aquí a Alquimia herética. aquí alquimia herética lo que acabamos de escuchar fue pot au feu de 1968 cargo de Delia Terbyshire, esta compositora inglesa, figura súper importante entre aquellas mujeres pioneras del sintetizador, y tenemos que hablar en femenino porque tanto Delia como Dafne Oram, que escucharemos más adelante, fueron integrantes, podríamos decir las principales del taller radiofónico de la BBC de Londres, eh, este laboratorio, taller experimental eh, de innovación sonora, y bueno, ahí ellas pudieron impulsar la creación experimental de Eh, a partir de eh, esta combinación entre música concreta y música electrónica y pues eso a partir del de uso de sintetizadores en el caso de delia mmm, existió poco reconocimiento hasta hace eh, pues hasta años más recientes eh, a partir de las voces de las generaciones posteriores a ellas que inspiradas por su talento espectacular por su audaz exploración en una área eh, y con aparatos que pues nadie eh, sabía muy bien en qué consistían y cómo usar, eh, pues señalaron no eh, cómo estas mujeres fueron altamente influyentes a partir de pues ser las pioneras que abrieron esa puerta eh, que transformó por completo la manera de entender y hacer música. Eh, pero bueno, como les comentaba, el reconocimiento fue poco y en esto me atrevo a decir que el principal factor fue la retención de montones de material por parte de la BBC que minimizó a la vez que explotó muchas eh, eh, de muchas maneras perdón eh, el excepcional talento de estas mujeres eh, pero bueno, para entrar ahora sí a profundidad al tema de esta noche, pues consideramos eh, que esta es una excelente vía, es decir la de la exploración musical experimental de estas mujeres, me parece que aquí nace una una eh, Apertura hacia una nueva naturaleza o hacia una naturaleza otra, la de las máquinas, eh, una nueva forma de conexiones y sensibilidades capaces de hablarnos del mundo en otro lenguaje o de, de, de un lenguaje otro. Eh, así como ellas, en esta misma labor eh, encontramos a Donna Haraway, ¿no? eh, filósofa, sóloga, feminista, estadounidense, sumamente reconocida, sumamente discutida y citada, no siempre bien recibida en distintos contextos, claro, tanto académicos y no académicos, pero cuyo osado ensayo eh, titulado manifiesto cyborg de 1989, que ella define como mmm, canto al placer en la confusión de las fronteras y a la responsabilidad de su construcción es hoy en día un importante referente tanto en espacios feministas como no feministas, como académicos y no académicos. Y bueno, en, en estos se, se puede decir que sigue siendo un espacio de intercambio, de discusión, de, de diálogo eh, que hasta la fecha mantiene abiertos varios de estos eh, portales, varios de estos umbrales que eh, han podido, eh, pues digamos, llevarnos a muchísimos lugares para discutir esta posibilidad revolucionaria, digamos este potencial político revolucionario del cyborg y bueno eh, se puede decir ¿no? que el manifiesto pues tiene eh, dos ejes fundamentales el primero eh, resignificar al cyborg como organismo cibernético híbrido criatura de la realidad social y de la ficción esta ficción que vincula que sea a partir del animal y la máquina, ¿no? Eh, y eh, de, esta, de esta posibilidad, digamos de eh, encuentro eh, de encuentro espurio, dice ella, ¿no? Eh, que es el animal a la máquina. Y bueno, a partir de este de esta figura así del cyborg, ¿no? Eh, lo que habráis noti retomando de él es, llama personaje conceptual que acá nosotras hemos hablado de eh, en términos de ficciones o ficcionalizaciones o figuraciones políticas feministas a través y desde los personajes que quincenalmente revisamos aquí. Eh, como formas de reconstruir, pero también de redirigir ¿no? posibilidades para reinterpretar la vida de las mujeres y colocarlas como conocimientos y saberes otros eh, y así pensarlas como resistencias, ¿no? Bien, eh, el ejercicio que hace Jaraguay es similar, o <risa> más bien más bien nuestro ejercicio en nuestra metodología, se encuentra altamente inspirada en, en ella, ¿no? en, en su metodología. Entonces, algo que seguro que ya habían podido notar eh, varias de ustedes, ¿no?, Eh, pero bueno, este ejercicio en particular se escribe en clave ciencia ficcional pero le sirve a, a Haraway para repensar eh, estos lugares y, y ponerlo entonces como esta figura eh, de subversión ¿no? o de resistencia y esto eh, para repensar tres, eh, tres rupturas limítrofes eh, la distinción primero entre, o lo que ha significado la distinción digamos en estos órdenes eh, lógicos del pensamiento y, y, y de la de las sociedades no humanas que son la distinción entre lo humano y lo animal eh, por un lado lo animal humano y la máquina no la distinción entre lo diríamos lo orgánico y la máquina y la distinción entre lo físico y lo no físico entonces podemos pensar también que quise añade otras como estas dicotomías entre lo natural y lo cultural lo humano y lo natural lo activo racional y lo pasivo instintivo Por ejemplo. Entonces, en los intersticios liminales de estas dicotomías aparece para Haraway el cyborg, el el IJICS, Bastardix del capitalismo y la tecnociencia, ¿no? Eh, y bueno, su existencia como encarnación es pura de los órdenes edípicos teleológicos, es decir, ¿en qué sentido es un hígix bastardix? Bueno, que no es un organismo que, que que tenga que diagnosticarse, que tenga que clasificarse en esta función eh, reproductora del sexo, por ejemplo, de su biología, de su naturaleza, eh, y que parece entonces a partir de eso no tener que responder a estos órdenes fígicos, eh, eh, fatídicos fatum no como destinos teleológicos eh, sobre su eh, eh, capacidad de ser en la vida ¿no? entonces al no estar en estos órdenes dice haraway, podemos encontrar una figura este hijo este Ixtpac Tardix como les decía eh, que tiene esta esta situación de determinación, ¿no? Y que lo convierte entonces en la posibilidad de una irrupción política que resignifique, que tuerza diríamos en la metodología queer, ¿no? En el en el uso de esta metodología que, queer, perdón, que tuerza las dicotomías que parecen fundar y originar casi sin escapatoria en el mundo humano no eh, estos órdenes de reproducción, o estos órdenes de sociabilidad, estos órdenes de identificación sexogenérica bien, acá iremos entonces por la vía hereje que nos propone Haraway <ríe> eh, y que nos dice lo contrario, ¿no? que siguiendo una posibilidad del lenguaje antiesencialista feminista del devenir Podemos ir por otra ruta que nos permita comprender al cyborg como posibilidad de las luchas políticas feministas. Pero antes de seguir con eso, vamos ahora con Daphne Oran para continuar con este tema y volvemos aquí a Alquimia Herética. Estamos de vuelta, eh, lo que escuchamos fue episodio metallic de Daphne Oram Esta pieza la podemos encontrar en la compilación titulada Oramix del 2007 El título refiere a la técnica de sonido diseñada a partir de una máquina que ahora se conoce como Oramix En referencia a su inventora Daphne Oram Eh, la máquina grababa sonido y diseñaba patrones sonoros que después podían editarse para lograr eh, fusiones de sonidos más específicos ¿no? entonces ahora eh, la máquina se exhibe en el Museo de Ciencias de Londres eh, estas eh, piezas tuvieron mucho mejor futuro que las de Delia Derbyshire que no, eh, bueno, como les comentaba en su mayoría fueron retenidas por la BBC y pues hasta el día de hoy son mucho más difíciles de conseguir y o accesar Y bueno, regresando al cyborg y su potencial político feminista, entonces eh, decíamos, ¿no? Um, haraway observa en el cyborg y no lo pensemos de forma tan lejana. O sea, los cyborgs ya eh, se encuentran presentes, alguien diría, claro, en, en la forma de pues no sé, los autos eh, esta nueva tendencia, ¿no? de los autos automatizarse cada vez más, en eh, las computadoras y cómo están interviniendo constantemente en nuestra vida o el más eh, claro ejemplo no los celulares y demás aparatos electrónicos y tecnológicos que desde hace podremos decir siglos, ¿no? Vienen conviviendo con con nosotros, eh, pero me parece que hay niveles aún más complejos donde esto del cyborg, mitad organismo, mitad dispositivo ya se encuentra operando en muchos sentidos y en muchos niveles en a en perdón, y a través de nosotros. ¿De de qué maneras? Bueno, en un primer momento Y quizás el más superficial, podríamos hablar de eh, cosas como los marcapasos, las prótesis, los implantes y eh, bueno entre otros dispositivos médicos intracorporales. Pero en un segundo momento, mucho más profundo, eh, eh, profundo perdón podemos hablar, eh, siguiendo lo que Paul Preciado nos menciona en el manifiesto contrasexual, Eh, pues que la tecnología ha sido algo presente y constante en los procesos evolutivos de la humanidad desde eh, la manera en la que construimos un sistema cultural lingüístico de comunicación, de conocimiento, de ciencia en, estamos ya entendiendo tecnologías no entonces eh, si pensamos que esa tecnología solo deviene en función de lo racional y entonces esto racional sucede como conquista de la evolución van empezando los problemas en los que los órdenes estos de eh, racionalidad de, de logos de autoridad verdad eh, de lo humano de lo masculinizado como veíamos eh, en el capítulo anterior con Aristóteles no pues empiezan a tener estos choques no empezamos a tener eh, rupturas con esta forma y podríamos pensar entonces en qué otras en eh, eh, Pequeñas, eh, pequeñas tecnologías han estado presentes con nosotros, ¿no? Pensemos en los anticuerpos de nuestros sistemas inmunológicos que, bueno, tan necesarios ahora o tan presentes ahora en el, en el mundo, eh, no suceden fuera de estos sistemas, ¿verdad? Es decir, no hay anticuerpos. En, en, en ningún momento una contraposición tan extrema, ya que muchísimo de lo que somos ahora, de cómo nos encontramos, de la forma en la que entendemos nuestro cuerpo, la forma en la que sabemos inclusive cómo se generan estos anticuerpos dependen de cómo hemos hecho sistemas sociales y culturales que permiten funcionar, hacer, podemos decir aquí en esta forma espuria, ¿no? hacer máquina. Entonces, bueno, ciertamente todas estas tecnologías han sido potencializadoras para lo que somos ahora. Entonces pensemos en los sistemas de las abejas, de las hormigas y procesos tan complicados en la evolución y cómo ha significado la presencia de estas formas de comunicación, no estas formas de eh, códigos de intercambio entre los entes que viven. Eso nos habla de tecnologías y técnicas. Por supuesto, eso significa que se problematiza la razón como conquista humana. En lo que veíamos con Aristóteles en el programa anterior, como les mencionaba, ¿no? Y bueno, que eh, hace separar esto de Homo Sapiens, Sapiens, del resto de lo que existe, y eh, bueno, en realidad parece que no estamos tan alejados de esto. Entonces, pensar la tecnología derivada de esto, y no como un sistema comunicador en red, a través de diferentes formas de vida, como códigos, lenguajes, fluyendo, perdón, por ejemplo, a través de los árboles, de los ecosistemas. Esto es justo la manera que ha detonado eh, el dividir la naturaleza de esta manera, el pensarla eh, en la tecnología derivada de una racionalidad, de una especie de jerarquización de la vida, no como lo, lo que mencionábamos también en el programa anterior, y no, no pensar esas tecnologías en muchos niveles, en muchos otros grados, a partir de de eh, estas formas que están fluyendo, estos códigos, estos eh, esta información que va fluyendo en, en la misma naturaleza, no eh, creo que es justamente lo que Haraway nos está invitando a repensar con el cyborg, no y es la forma en la que también critica cómo entendemos esa tecnología, Entonces, eso es muy importante porque me parece que en muchas críticas que se le hacen a Haraway no toman en cuenta que ella misma constituye una crítica a partir del cyborg, no es una especie de apología ciega hacia la tecnología es más bien una forma de hacer una crítica encarnada y activa sobre cómo se entiende esta esta tecnología como conquista eh, racional y, y no la pode, y no la estamos entendiendo en un sentido mucho más vinculado hacia otras eh, o hacia las formas propias de la vida ¿no? y bueno estos es eh, Esta es justamente la manera que ha detonado los disparates perdón los disparas <risa> los disparates y eh, las fantasías edípicas masculinas de la tecnología y conquista no creo que el mejor ejemplo lo tenemos eh, ahora en elmosc eh, o la creación del, del famoso robot esofía no esos no son los cyborgs de la de Eh, revolución política feminista que piensa Haraway esto es importante decirlo porque ella ha sido incisivamente crítica con esto, en el momento en el que nos encontramos lo que ella llama el chutloceno pero que otros han llamado antropoceno por ejemplo que bueno entendemos como el momento en el que el alcance de la explotación y sometimiento de la vida en las fantasías edípicas falogocéntricas masculinas pues ponen eh, significan vulnerar Toda forma de vida. Entonces Haraway identifica en esta fantasía del alcance, de la conquista racional, eh, una esencialización de, de, de la vida, no una eh, esencialización de esta forma de cómo entendemos a los seres humanos. Esto es el famoso ser, que por cierto hay que decirlo, es también un concepto aristotélico en eh, su libro famoso libro de la metafísica, aunque él no lo llamaría así, pero que también constituye después una de las áreas que va a filosóficamente entender ¿no? cómo se dividen estos, estos niveles de vida, jerarquizar estos niveles. De, de razón y de razonamiento y de vida, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que Haraway entiende como el lenguaje, el lenguaje que esencializa. Este es el lenguaje del esencialismo. Es por excelencia el lenguaje de la metafísica, el lenguaje eh, que universaliza, el, el lenguaje que naturaliza, que biologiza, que biologiza, perdón, que homone, homone, homogeneiza. <ríe> y por otro lado, eh, la naturaleza y eh Eh, eh, homogeniza, perdón, por un lado la naturaleza y por otro homogeniza también lo humano. Bien, aquí lo que eh, nota la filósofa feminista es que en este lenguaje que hace triunfar las narrativas metafísicas de lo natural versus lo humano, no hay un reconocimiento de la diferencia del devenir, eh, de, de, de lo encarnado, de lo que se mueve, de lo situado. Y bueno, entonces el reto fuerte viene cuando ella nos menciona, por ejemplo, en en esta reflexión de que estamos entendiendo por naturaleza, cómo estamos separando estos niveles de naturaleza, que entendemos como el ser de algo por naturaleza, ¿no? Entonces dice ella, en esta, una forma más polémica, no existe nada en el hecho de ser mujer, entrecomillado, que una, esto yo también pongo el centro en esto, que una de manera natural a las mujeres. Entonces, polémico, ¿cierto? Pero que no creo que debamos asumir sin contexto, uh, perdón, asumir sin contextualizar. Entonces, antes de continuar, ¿no? Para profundizar en eso, vamos ahora con esta increíble y fascinante pieza del universo eh, completamente disruptivo de Genesis Bio Rich y regresamos. Estamos de vuelta para nuestro último segmento en Alquimia Herética. Lo que escuchamos fue eh, Exclusion Particle de Genesis Peer Ridge en su proyecto musical Splinter Test de 1996. Eh, Genesis necesitaría un programa solo para ella, para poder abordar a profundidad su música, su pensamiento, su arte y también su filosofía. Eh, acá me gustaría recordarla como Lady J le pidió ser recordada a ella a su vez, no eh, como como protagonistas de la historia de amor más bella del universo. Eh, y bueno, tanto Genesis como Lady J comienzan a partir de 1993 una serie de procesos quirúrgicos y hormonales que las llevan a materializarse eh, cada vez no hacia eh, una sola persona. Ellas mismas, su eh, parecido iba hacia ser una sola persona. no Esto eh, significaría que ahora ambas habían entrado eh, a ser... Hacer, a, a convertirse en una presencia, un nuevo ente, dos cuerpos que hacían uno, dos almas que se hacían una, es una oda a la transmutación del amor disidente, un poema revolucionario para la subversión de la imaginación, eh, la sexualidad y la naturaleza, eh, Génesis inicia su transición que la haría reconocerse ahora en femenino, pero que nunca paró solo en el reconocimiento de ser, entrecomillado no mujer y bueno aquí una bebe, una breve perdón <ríe> estoy equivocando mucho esta noche disculpen una breve fe de erratas eh, cuando les decía el ser el concepto ser bueno en realidad es que esto es mucho más complejo pero si sí, se, se le atribuye mucho más esta primera reflexión del ser a Parménides pero es cierto que la reflexión que hace Aristóteles en ese libro la metafísica que les mencionaba va a ser fundamental para la manera en la que se interpretará posteriormente Bueno, entonces regresando, ¿no?, a la cita que hacíamos con Eh, Donna Haraway, eh, por supuesto que la categoría mujer como entidad biológica anatómica representa una categoría creada por los mismos parámetros masculinistas, heteropatriarcales, heteronormativos, blancos, occidentales, capitalistas, eh, cientificistas y bueno, un largo etc. etc de todas estas, eh, como les decía, órdenes eh, falogocéntricos que han estado eh, produciendo y reproduciendo no eh, ficciones sobre Y cómo entendernos, cómo ser entendidas, entendides. entendides. Eh, bueno, y que han definido qué cuerpos cuentan, qué cuerpos valen y qué cuerpos pueden ser mujeres y cuáles no. Ojo, esto nunca quiere decir que las mujeres no existamos. Esto es fundamental porque hay esos, hay parte en, eh, digamos, como eh, formas en las que estas estos mismos órdenes expresan que sí pretenden ser. Eh, invisibilizarnos no y no solamente en el, en un sentido de invisibilizar totalmente podría eh, perdón en otra forma también podríamos decir este eh, borrar no eh, cómo es eso y no solamente lo pensar en el ejercicio de cómo en el lenguaje en la ciencia en todos estos contextos no se asume la presencia de las mujeres también se eh, eh, mantiene al margen la presencia de las mujeres, sino también pienso en el contexto político eh, eh, que, que significa para nosotras en este momento vivir en México, en este momento con, la, con las luchas feministas que están eh, poniendo el cuerpo no y todo lo que significa vivir en un lugar en el que la violencia machista, feminicida es constante. Pero no se trata de decir que no existamos, se trata de decir en qué orden se nos ha ubicado, cuál es ese esa forma clasificatoria en la que se nos ha asumido como mujeres. Es fundamental, ¿no? Señalar que cómo se ha mantenido esta distinción entre la naturaleza y lo humano también esta distinción también ha servido para construir una categoría mujer y contraponer así procesos simbióticos en devenir eh, eh, procesos simbióticos en el movimiento de la vida de la propia vida que han potencializado la evolución eh, y que han eh, y que de esta manera no eh, hacen eh, problemático eh, pensar que esta nunca va hacia una única dirección ni, eh, ni es un solo proceso homogeneizante. Ahí está. Entonces es fundamental ver no que en este sentido se abren muchas formas en la que podríamos pensar la evolución en sentidos rizomáticos, por ejemplo, como muchas otras feministas desde esa tradición de lesiana eh, eh, podría eh, o también están investigando y abriendo, ¿no? Entonces, bueno, acá un ejemplo que yo encuentro fundamental es ustedes saben que los perros, eh los Canis lupus familiaris es una especie que evolucionó de los lobos para convertirse en una especie de compañía del Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, tomó un proceso evidentemente de millones de años pero en este proceso fue fundamental el vínculo entre los lobos, perdón, entre los lobos menos violentos y territoriales que al ya no contar con la disponibilidad de presas que ahora eran acaparadas por las hordas humanas, pues se acercaron a las comunidades Homo sapiens sapiens y bueno, se cree que en este proceso el papel de las mujeres fue determinante precisamente por el rol que tenían en la cuestión de la, la cuestión de la reproducción de las de las labores y de la recolección y los cuidados, ¿no? Pero entonces aquí como entendemos es, o como interpretamos esta categoría mujer. Aquí podríamos pensar eh, que en la vida la vida en red, ¿no? La vida en esta forma en red que Se ha potencializado a través de los tiempos, a través de las labores de cuidado, de reproducción de la vida, de los vínculos afectivos con las formas no humanas. Los cuerpos aquí, los cuerpos feminizados no han estado presentes constantemente en estas formas de eh, vincular, de hacer potencializar, de, de funcionar como conductores de esta información, eh, de, de estos códigos que se transmite en los entes, ¿no? que transmite la vida desde cómo se ha realizado también depende de cómo se han vivido, cómo se conectan en esa vida en red. Por eso, es eh, decir, que no hay nada eh, que una naturalmente no es eliminar una lucha política es potencializarla, porque esas formas en las que se ha vivido, en las que se ha, en las que se ha puenteado esa comunicación entre la naturaleza son diferentes experiencias, son formas distintas de saberes y de conocimientos inclusive podemos pensar en esto de eh, eh, esas tecnologías diferentes que han surgido en diferentes eh, eh, momentos distintos en el mundo en espacios distintos en la en, en, en el globo y, y, y en el tiempo no entonces eh, no se trata de eliminarla sino potencializarla. ese ese vínculo creemos que se va a construir en la medida en la que reconozcamos nuestras diferentes experiencias en lo que ha significado ese sostenimiento de la vida. Y no reproduciendo los discursos que naturalizan nuestra presencia a partir de negar el propio devenir, la propia comunicación de todo lo que hay. Eh, aquí es donde veo no esta revolución cyborg feminista que nos propone Donna Haraway. El reto que nos ayude a crear ensamblajes de resistencia viene a partir de unir, eh, ya no a, digamos ya no lo que definimos desde el desde lo antropos, ¿no? desde este lugar de humano a la naturaleza, sino nuevas narrativas ciencia ficcionales en las que descubrimos luchas políticas que reconocen las diferencias de las mujeres, las diferencias de las experiencias, las diferencias de los entes, de, de la vida. El cyborg es entonces eh, una figuración conceptual encarnada. Y no lo piensen siempre literal no porque nunca vamos a encontrar una revolución ya hecha o sea como pensar dónde está ese cyborg no o de que esto es más una una cuestión eh, pues digamos utópica bueno hay algo utópico pero también hay un topos que es ese que todavía no está no tenemos pero que podemos construir no hay revolución que ya esté hecha hay que hacerla Y decían las rusas, no, hay que hacerla y después volverla a hacer. Esa es entre todes, entre todix, entre todas. El cyborg es aquí un horizonte político eh, potencializador de la diferencia que nos ayuda a sublevarnos de los destinos metafísicos que tanto mujeres como máquinas parecen eh, tener en esa esencia o en esa naturaleza. Entonces, por la potencia de la imaginación, de la razón colectiva encarnada y política, por las revoluciones feministas y ese poder del mañana. Hagamos máquina y ensamblajes con todas las presencias del universo, entre nosotras desde nuestras diferencias y pensemos siempre en el poder de generar esas nuevas tecnologías de resistencia. Y bueno, ahora les dejo entonces con Aisha Devi, esta cantante nepalesa tibetana, esto que se llama DNA del álbum TN, de, eh, DNA Feelings del 2018 para pensar en estas formas otras de reconocer la naturaleza, las máquinas y las mujeres. Me despido y hasta dentro de 15 días, mucho ánimo, mucho afecto y hasta pronto. Estas Estás escuchando Radio Cósmica Libre.